¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta esta noche! ¡Qué contento que estaba eso! Toda la familia de Cadeta unida para recibir a un grande como Jorge Aníbal Perro Viejo Serrano. Gracias, Cucho. Buenas noches. Yo quiero mucho a los animales que hay en el hilo los humanos son somos los maritos y los refider